Estar siendo parte del mundo de la comunicación. Pero ¿quién les mandó a hacerse cargo de alguna de las militancias? Como por ejemplo le pasó a la propia Valentina Festa, que con su columna gorda desatada se empezó a empecinar y se hizo cargo de llevar adelante, sí, una participación que pasó por lejos de honrosa y nos tiene maravillades a todos que te estuvimos escuchando a lo largo del año 24. Valentina, bienvenida, ¿eh? Hola Juan Pablo, muchas gracias. Me haces emocionar. Pero la idea era que, bueno, nada, que lo fueras haciendo, lo fueras haciendo este, gratuitamente. Pero ahora, viste, ya llega el momento de por lo menos un mínimo reconocimiento, Valentina. No, pero me has dado reconocimiento en cada columna.、Eh, en cada columna me has dicho que era una mejor que la otra. En cada columna nos, le hemos dado con de todo a medio mundo. Jajaja. Eso sí que no nos han agradecido. <risa> no, difícilmente vayan a aprender enseguida la lección. Ya les tocará Pero nos hacer algo. Tal cual, tal cual. El rol... Nosotros tendríamos que agradecer un poquito. <risa> <risa> El rol que les tocaba era ese: era ser material de, de combustión del, del fuego que has venido a aprender siempre, Valentina, y que nos quema, bueno, ridículos estándares y prejuicios y pelotudeces que. Se ve que vienen un poco de, fa, de fábrica. Es como un filmware que tenemos que reemplazar. Este, y digo porque, bien que podríamos hacernos、eh, los ignorantes, pero una vez que escuchamos tu columna y que nos empezamos a enderezar para el lado de reconocer que la sociedad tiene que ser inclusiva y también eso conlleva el respeto por los derechos de cada quien y de todos, este, realmente, bueno, nada, eso. Eh, ya lo, lo demás está en la responsabilidad de, de cada una de las personas que te estuvieron escuchando, que comparten la audición de la siesta que nos fue y sabemos que también ponen lo mejor de sí, este, tratando de sobrellevar un montón de, de dificultades propias, de decir, bueno, mira, yo estoy en esta situación, lo que cuenta Valentina es cierto, ahora que lo reflexiono me doy cuenta de que soy parte de eso, de que la sociedad es un poco así, pero. Eh, nada, a s e Poder、eh, sentir el ruido que hacemos, digamos, y、Tal、replantearte、cual. un par de cosas. Sí, eso sí. no quiere decir cambiar de un día para el otro, pero que al menos te quede dando vueltas y pienses, bueno, ¿qué hiciste hasta ahora?、Eh, y creo que también,、eh, o sea, como la última columna del año,、eh, quería venir con eso. Y nosotros, una de las primeras columnas del año,、eh, hablamos de que. También el tema de la columna para vos era、eh, un poco de ruido y que, nada, que vos también ibas a ir abriéndote en el camino.、Eh, y mi pregunta: la columna en general hoy pasa por vos y por los chicos de la radio,、eh, y es,、eh, ¿con qué se q u e d a r o n de la columna este año? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que más les hizo ruido? ¿Qué es lo ¿Con qué se quedaron de todo este año que rompí las pelotas con de todo? Mirá, en control están tomando sidra y se tiran con pedazos de pan Ay, dulce.、No. Pero yo te, yo, lo voy a, yo te voy a responder, me lo voy a tomar a, a pecho. Y la verdad es que es,、eh, si hay algo que, me, que, me, que se me queda tapando la rejilla siempre cuando se escurre la columna y demás, es que, qué fenómeno, ¿no? Porque.、Eh, De, alguna, de algún modo, esto、eh, ha sido así por cantidad de tiempos en los que, este, desde que se inventó la imprenta en adelante, se pueden divulgar ideas, se puede divulgar conocimiento, se puede divulgar educación, y sin embargo, aquí estamos、eh, lamentablemente bañados de ignorancia y、eh, con el reino de los prejuicios. A más no poder.、Eh, esa es la, la, la parte central que me queda de haber escuchado, de haber compartido con vos y haberte escuchado haciendo la columna. ¿Cómo es que la sociedad que tiene tanto capital cultural y demás, y, y ha conseguido tantos, tantas conquistas tecnológicas y, y de otra naturaleza, este, seguimos enredados en estas pelotudeces, Valentina? Bueno, yo、eh, te cuento que、eh, otra parte de la columna de hoy es justamente esto de bueno, cómo seguimos enredados、eh, en estas p e l o t u d e c e s Y no sé si, yo particularmente no veo a Susana Jiménez, no es alguien que me interese, la verdad, pero no sé si han visto、eh, los programas、eh, que ha hecho estas últimas semanas.、Eh, llevó a un montón de figuras, desde Pampita, recién divorciada. Eh, Tini Stoessel hizo ahora hace poco una,、eh, una entrevista con inteligencia artificial de ella misma de hace un par de años.、Eh, y todas、eh, todas las entrevistas que hace, todos los programas, t i e n e algún puntito en donde es pura gordofobia. Con ella misma y con、eh, las personas que entrevista.、Eh, y me parece un d e t a l l e Enorme, que no puede pasar desapercibido.、Eh, por ejemplo, no sé, hace muy poco fue Tinisto Essel y cuando estaba ella parada al lado, cerrando el programa, Susana le dice: Ay, no, no me puedo poner al lado tuyo porque me hace ver gorda. Eso, como muy poquito, ¿no? Como por ahí capaz es bastante divina.、Eh, pero... pero a Pampita. Sí. Como una señal, ya como una señal, digamos, muy preocupante.、Claro. ¿no? Pero el tema fue a Pampita,、eh, porque estamos como, tenemos como muy normalizado y siempre lo hablamos: esto de se puede opinar de lo que sea y también de esto de no importa lo que te haya pasado, lo mejor que te puede pasar es adelgazar. Y Pampita sabemos que hace poco、eh, terminó con Moritán, que bueno, que aparentemente la cuernió, todo un q i l o m b o se divorciaron, etc.、Eh, Pampita fue al living de Susana y Susana le dijo: Qué bien que le vino este divorcio con Moritán, qué bien que le vino que la hayan cagado, porque bueno, la hizo adelgazar, ahora estaba más hermosa que nunca. Por favor, y, y estas son personas que. No son influencers, pero verdaderamente llegan y se instalan en tantos hogares y en tantas cabezas. Están hace años. Haciendo este, esta tarea, ¿no? O sea, la, imp yo, la imprenta, por un lado, tratando de, de educarte, de publicar un libro educativo, y por el otro lado, qué rápida, qué velocidad la televisión y Susana Jiménez adentro este, con la cuestión contra los cuerpos. La verdad es. Sorprendente, yo pensé que yo tam tampoco veo la tele, Valen, este, pero si me lo contaban, te decía que era algo de, otro, de hace unos años, pero no, Ojalá. Me, estás, me estás dando una actualización terrible. Yo creo que algo que, que estuvo bueno de la columna de este año fue el hecho de destacar que la gordofobia existe en todos los ámbitos y hasta en cosas muy pequeñas y en ámbitos que por ahí no tenemos pensado. Eh, como por ejemplo, eh, un, eh, un ejemplo muy random es en la historia del arte, con las Venus, por ejemplo.、Eh, las primeras Venus que se ven, esas、eh, figuritas de mujeres, eran gordas. Las primeras,、eh, las primeras, primeras claro, eran gordas. Bien amplias. Y la, sí, y la que es reconocida realmente es la Venus griega, que está en tetas y es flaca. Tal cual. No las Venus gordas. Las Venus originales son, este, mostraban el estado de salud、eh, o el, la condición física de las mujeres que eran、eh, objeto casi de adoración porque eran las que、Exacto. tenían efectividad a la hora de ser madres y no la que daban en el intento, por decirlo de alguna manera. Hablamos de hace muchos miles de años. e h Pero es cierto que, la, que si le preguntamos a un transeúnte. Va a recordar la griega cuando le preguntemos por una Venus. De hecho, yo que estudié historia del arte,、eh, las Venus, según mis profesoras, estas Venus gordas eran monstruosas.、Ah. A diferencia de la Venus griega, que era、eh, más estilizada y más、eh, evolucionada. n o Algo de, de la historia de la g o r d o f o b i a es que no surge, o sea, claramente no surge hace. 20, 30 años con la televisión o con las clases, sino que surge cuando vino Colón a América.、Ah. Cuando las mujeres de los pueblos originarios eran mujeres gordas, justamente por la fertilidad, eran modelo de adoración, y las españolas no. Las españolas no. Mira vos, yo no tenía estos parámetros. Ya estaban.、Eh... Eh, a, a, a, empezando con el tema de las, de las prendas、eh, hegemónicas, de, la, de las prendas que claro, te cinchan. Los corsetes. Corset? Lo, exacto, la corsetería, en donde te aprieta, en donde lo mejor es la cintura finita.、Eh, que después, obviamente, eso se demuestra que é les l hacía mierda a todos los órganos, que les cambiaba de lugar, que era un quilombo.、Eh, pero así empieza la gordofobia. La gordofobia empieza con Colón llegando a América. c ó m o、eh, ser negro estaba mal, ser gordo también. Empieza así, la historia de la gordofobia surge con la colonización. Que no solo colonizaron América, no solo colonizaron las tierras, sino que colonizaron personas y claramente colonizaron cuerpos también. Por eso los colectivos que、eh, militan para que seamos una sociedad mejor siempre te van a estar diciendo que el cuerpo es un territorio y también,、Exacto. claro. La mente, nuestra intelectualidad es un territorio. Lo trae Valentina a colación y está excelente. No tenía la relación hecha y cuando lo mencionaste empecé a hacer memoria y me acordaba de los cuadros de Velázquez o no sé qué. Y ahí ya los miriñaques y, los, y los, las hinchas estas que se ponían las mujeres, claro, enseguida hice la relación. Hay que mencionarlo también a la pasada. La sociedad europea, si no la española específicamente, Estaba pasando por una miseria monstruosa y había、eh, un cansancio social mezclado con nada, con,、eh, con la falta de ningún horizonte este, y mucho, mucho hambre. Era fácil de entender que por ahí, incluso la realeza tenía una silueta como la de los cuadros. Sí, v e l g a d a Tal cual. Ahí, bueno, se me ocurrió hacer ese, esa, esa, ese, ese link. Che, pero está muy bueno esto. Yo no lo había pensado, no lo tenía como dato. Y también señalar que, bueno, ahí vinieron también otras, otras propuestas que empezaron a, a meter lo de la estética hegemónica este, y que tienen tanto que, que ver con, con, el claro, el con el racismo que sufrimos <risas> este, y con、eh, todo, todas estas fobias. Que sin lugar a dudas son materia política,、eh, Valentina. Exacto, siempre hablamos、eh, del racismo cuando viene Colón y cómo empezó, pero poco se habla de también cómo empezó la g o r o f o b i a y creo que es un dato súper importante porque tenemos que saber de dónde viene para saber qué carajo atacamos, qué carajo rompemos,、eh, y es algo que viene desde hace miles de años. Eh, y no es algo que podamos, de, o sea, en un año de columna, desestabilizar.、Eh, de hecho, este año pasaron muchas cosas, como por ejemplo, la llegada de o c é m p i c Argentina, que sigue estando y se está empezando a vender.、Eh, y, que pasó... también, y que también se está instalando en, en muchos streamers y comunicadores como, una,、sí. como un tema. ¿eh? Se está empezando. a Crecer esa discusión que nos trajiste, Valentina, en un momento. Sí, exacto. Incluso está pasando mucho en modelos、eh, plus s i z e en creadoras de contenido gordas que de repente、eh, usan Ocempic. Probablemente conozcan o, o capaz no, pero Marta Rez, por ejemplo, es una persona súper conocida en el ambiente porque realmente fue la primera gorda que, por ejemplo, estuvo en Showmatch. O sea, fue la primera gorda que apareció en la tele como. Famosa,、eh, y de repente ahora o sea, estuvo con o c e n p i c y ahora da cursos para eh, ser eh, flaca y ser feliz. Y te dice que, bueno, que si vos querés seguir siendo una gorda triste, es tu problema.、Eh, en este año pasaron muchas cosas y en muchas cosas que habían avanzado, volvimos para atrás. En cuestión de derechos en general,、eh, yo creo que. O sea, no quiero ser muy pesimista, pero nos quedan dos añitos más.、Eh, no, miento, tres añitos más de nuestro señor presidente、eh, y va a estar heavy. Y lo de Susana va a ser lo mínimo que pase en cuanto a gordofobia. Está muy bueno esto de la, de la、eh, influencer que mencionaste, que se me escapa el nombre ahora. Este... Sí, Mar. Bueno, había, había ahí algo de, en lo que mencionás, d i g o que tiene que ver con una primera parte que hoy estaba encargando,、eh, encargándome de desarrollar. Cuando, para la segunda parte de la primera parte de la siesta que nos fue, hablé de esta teoría de que hay un tecnofeudalismo que está tomando el control de lo que fue el capitalismo. Y ahí viene también este estrujarse. De las mentalidades y de nuestras intelectualidades en personas como estas influencers, que, bueno, un verdadero nuevo paradigma, porque es una persona que también hizo uso de algo que no está al alcance de cualquiera y que ahora te sale a militar、eh, desde la otra punta, digamos, sale en una verdadera、Bien. pasarela, ¿vale? n Sí, yo creo que、eh, a veces、eh, ser la primera. En estar en la tele, ser la primera en representar algo,、eh, o sea, no solamente a veces, sino en general,、eh, lleva una gran responsabilidad、eh, y no muchas personas saben tener esa responsabilidad de, de darse cuenta de que hay gente detrás y que hay gente que te va a escuchar y que hay gente que te va a ver, que hay gente que va a tomar lo que vos decís.、Eh, y creo que todavía,、eh, o sea, yo que me dedico a ponerle a crear contenido, Creo que todavía es algo de lo que se habla poco、eh, y que hay muchas influencers que de repente ahora te venden estas soluciones mágicas, pero no dicen, por ejemplo, que están con o s e m p i c sino que, ay, no, porque yo te vendo mi curso de tres semanas y vas a ver que dejas de ser una gorda triste. Y probablemente vos entres a ese curso de tres semanas, por ejemplo, ahora, para llegar al verano. Eh, vas a entrar a ese curso de tres semanas y vas a salir de ese curso y probablemente no adelgaces y el problema va a ser tuyo y te vas a sentir mal vos.、Eh, pues al influencer ya le pagaste, ya está, le c h u c o un huevo.、Eh, entonces, todavía falta un poco de responsabilidad en la parte de obviamente de l a s influencers y en la parte de comunicar que, che, consumo Zempic, esté bien o esté mal, para mí está como el culo, pero bueno,、eh, deberían empezar a comunicarlo porque justamente. O sea, esto de que llegó a Argentina y de que es mucho más barato que en otros países, se va a popularizar y va a ser un quilombo muy grande. No solo en cuanto a gorrofobia, sino en cuanto a salud. ¿Qué pasa con el sistema de salud si puede sostener todos los quilombos que conllevan un cuerpo、eh, o CEMPIC? Y más si es en muchas personas. Profundizando i n c l u s i v e más、eh, lo que nos estuvo mostrando durante todo el año, Valentina Festa. Se encarga de que no nos vayamos a cerrar esta temporada 2024 sin tener en cuenta que estos, este, estas situaciones, estos paradigmas, todos estos entuertos van a seguir ahí el 2025 y se van a profundizar. Así como también、sí, podemos. p o no a c a n z a n Tal cual. Pero además hay una, una grieta, si se quiere, o un pequeño abismo que se va abriendo entre quienes lo pueden adquirir al producto y quienes no. Y queda entonces OCEMPIC para los que lo pueden pagar, y para los pobres ya veremos, ¿no?、Eh, digo, para agregarle también, no sé si、sí, una cereza a la pila esa que hiciste cuando empezaste a enumerar los temas que nos van a convocar el 2025, Valentina, festa. Excelente participación. Abrazo, medalla y beso, y nada. Hasta luego, Valentina. Muchas gracias. Me alegra muchísimo haber participado este año en Radio Kermés. Es un orgullo para mí.、Eh, y bueno, eso. Gracias. Nos vemos en el año que viene. Y bueno, la derecha solo para escribir. Nunca la voten. Gracias. Aviso porque se vienen elecciones. Gracias, g e n i a Bueno, es la siesta que no fue. No te estabas perdiendo de nada, ¿viste?